Egunon Gusti Gusti hoy. Bienvenidos a todos y a todas al magazine Berrión a Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Hoy es viernes 16 de diciembre y ahora mismo en Berriozar tenemos una temperatura de 10 grados, bastante bastante alta, bastante más alta de lo que hemos venido anunciando los últimos días. Nubes y claros ahora en el cielo de Berriozar, aunque con muchas probabilidades de que esos, esas nubes vayan aumentando, esos claros vayan disminuyendo y tengamos algo de lluvia durante el fin de semana, tanto hoy como mañana. Y posiblemente el domingo, aunque el domingo nos cuentan que esa lluvia podría convertirse incluso en nieve, aunque las probabilidades de nieve son más bien escasas. Oh, oh, oh, oh, Bien, ¿y qué vamos a tener hoy en el eh, Berrión, en el magazín de hoy? Pues eh, bastantes eh, cuestiones. Hablaremos del Día de la Varga, el tercer Día de la Varga, que organiza la peña del mismo nombre. Tendremos a más de alguno de sus componentes, alguno de sus socios aquí mismo en el estudio, entre otros a Gorka Domínguez, eh, al que tal vez conoceréis eh, del programa Aurrera Betty, el programa deportivo de Berriozar y Riatia, que se emite los lunes por la tarde. También estará con nosotros Raúl Maiza, concejal de urbanismo, que nos hablará de esta semana del medio ambiente y de otras cuestiones de... que afectan a su área municipal. Y por último hablaremos de literatura, de esa recomendación literaria que nos hace cada semana el bibliotecario Rafa Iso. Así que con estos ingredientes vamos a hacer la receta de hoy, esperamos que os guste a todos, que sea de vuestro gusto y sin más preámbulos vamos a comenzar como siempre con la actualidad informativa. empezamos como siempre, con las noticias de ámbito internacional. Nos vamos a Rusia, donde Putin ha denunciado que las protestas buscan cerrarle la puerta al Kremlin. La anual comparecencia televisada de Vladimir Putin ha despertado una mayor expectación al calor de las movilizaciones contra el pucherazo electoral. El primer ministro aseguró que no permanecerá ni un día más en el poder cuando sienta que ya no tiene el apoyo del pueblo ruso. En una alocución televisada en directo en la que respondía a preguntas de electores rusos Putin, favorito para regresar al Kremlin tras un eh, interregno de cuatro años y una oportuna reforma constitucional y tras permanecer en la cúspide del poder hasta 2024 eh, recordó que en una sociedad democrática ese apoyo no se decide en las webs de Internet ni en la calle sino en los resultados electorales y en su opinión el resultado de los comicios a la Duma del 4 de diciembre refleja fielmente la correlación de fuerzas políticas en el país. Tras insistir en que es normal que la oposición de cualquier país ponga en duda la honestidad de las elecciones, Putin pasó al contraataque y aseguró que la ola de manifestaciones que denuncian el fraude electoral tiene como objetivo condicionar precisamente las presidenciales del próximo mes de marzo. El todavía primer ministro reiteró su denuncia de que estaríamos ante un intento de reeditar las revoluciones de colores efímeramente exitosas en Georgia y en Ucrania y que consisten en un impulso extranjero de desestabilización de países y de instauración de regímenes pro-occidentales. Frente a ello, Putin aseguró que cuando vuelva a detentar la presidencia del país, reforzará el Estado para que pueda oponerse a estos aventureros, dijo que desde el extranjero tratan de inmiscuirse en nuestros asuntos. Y de Rusia nos vamos a Irak, donde Estados Unidos ha arriado su bandera en Bagdad y pone fin así a nueve años de guerra. Estados Unidos... Arrió ayer su bandera en Bagdad en un gesto cargado de simbolismo con el que puso fin a la guerra iraquí que comenzó hace nueve años y que ha costado la vida a decenas de miles de civiles y militares. Con una ceremonia oficial en una base militar próxima al aeropuerto de Bagdad, en la que estuvo presente el secretario de Defensa estadounidense, León Panetta, las tropas norteamericanas escenificaron su partida de Irak, que se completará el próximo 31 de diciembre con la retirada de los 4.000 efectivos que todavía están concentrados en algunas provincias del sur. Nos vamos acercando poco a poco. Hablamos ahora de cuestiones eh, políticas. El Partido Popular impone su mayoría en el Congreso para vetar el grupo de Amayur. El Partido Popular impuso ayer su mayoría absoluta y vetó la solicitud del grupo parlamentario presentada por Amayur. Los cinco representantes conservadores se impusieron en la votación frente a Soe y CIU, que se abstuvieron. Tanto Jesús Posada, presidente del Congreso, como Celia Villalobos, en nombre del Partido Popular, apelaron al reglamento como un argumentación. Los diputados conservadores tomaron en consideración a Amayur como un grupo con siete parlamentarios, a pesar de que Sabino Cuadra, electo por Navarra, no ha tomado todavía posesión de su cargo. El PSOE, por su parte, denunció que el Partido Popular se ha negado a realizar un informe jurídico y aseguró a través de su representante, Javier Barrero, que la decisión se ha basado en una nota contradictoria y que no es concluyente. Amayur, por su parte, denunció que el no de la Cámara obedece a una decisión política y anunció su intención de recurrir. Se han cumplido las previsiones más negras. Ha sido una decisión política, señaló a las once y cuarto de la noche Xavier Miquel Errecondo, portavoz de Amayur, que compareció junto a Joniñarritu, Iker Urbina y Rafa Larreina eh, para valorar esta decisión de la Cámara. Errecondo consideró que cualquiera de las fórmulas que hubieran presentado se habría rechazado pero a pesar de todo, el portavoz Abertzales remarcó que tener un grupo parlamentario no es un objetivo en sí, sino una herramienta para cumplir con los compromisos adquiridos con la sociedad vasca. Por su parte, Celia Villalobos aseguró que en Amayur se han pasado de listos. Ese fue el argumento más eh, concluyente utilizado por eh, Villalobos en su comparecencia. La representante del Partido Popular defendió que Amayur no cumple con el reglamento y por este motivo sus cinco representantes se negaron a dar el visto bueno al grupo Aberzale. Por el momento, por tanto, Amayur estará en el grupo mixto. Aunque eh, tiene tiempo para presentar un recurso hasta hoy a las 8 de la tarde. Y una última noticia de Navarra. Yolanda Barcina descarta que Navarra se integre en la Euroregión, que han firmado Comunidad Autónoma Vasca y Aquitania, eh, UPN, eh, nunca ha sido partidario de que Navarra forme parte de la Euroregión eh, con la CAP y Aquitania, al menos desde que Juan Cruz allí dejó el partido. Sin embargo, nunca había llegado hasta el punto de calificar de obsesión nacionalista el nuevo ente transfronterizo entre la comunidad autónoma y Aquitania, impulsado por los socialistas Pachi López y Alain eh, Rousset, y que tiene como uno de sus objetivos principales influir en la toma de decisión de la Unión Europea. Pues bien, eh, ayer eh, la presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, denostó los mecanismos de cooperación dentro de la unión europea y eh, consideró que están alejados del sentir de los ciudadanos y que suponen más gasto y más burocracia. Eh, tildó además la, eh, nueva, el nuevo órgano de obsesión nacionalista. Eh, el Ejecutivo Autonómico eh, dijo que eh, tiene una magnífica relación interterritorial y puso como ejemplo el acuerdo alcanzado con La Rioja para la atención sanitaria de las zonas limítrofes. Consideró además Además, que para recibir subvenciones y ayudas europeas no es necesario participar en ningún órgano compartido y que para Navarra es suficiente la presencia en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos de la que ella es presidenta. Y hablamos ya de las eh, noticias de Berriozar. Un grupo de euskaldunes exigieron una nueva política lingüística en el 25 aniversario de la ley del Vascuence. Varios euskaldunes de nuestra localidad se concentraron ayer con motivo del 25 aniversario de la ley foral del Vascuence para denunciar que la zonificación lingüística ha traído división y desigualdad a los euskaldunes de Navarra. Reivindicaron que se cambie la norma de raíz, ya que de no ser así, los euskaldunes no podrán ejercer su derecho a vivir en euskera, un derecho que según los Manifestantes solo llegará de la mano de una política lingüística independiente elegida por la ciudadanía. Y hablamos ahora de esta casa de Berriozar y Riatia para informaros de que ya tenemos nuevo logotipo. El vencedor del concurso para elegir la imagen, que a partir de ahora identificará a nuestra radio, ha sido el vecino de la localidad, Luis Barrioso. El miembro de Eguzqui Plaza El Carte, Apache Pitillas, le hizo entrega de un MP5 como reconocimiento a su trabajo. Una imagen colorida, alegre y juvenil que combina perfectamente con el espíritu de la emisora y que podéis ver ya en la página web GuskiPlaza.net. Y Hablamos de convocatorias. Eh, la primera, una concentración por los presos. La plataforma de Guindes Agumbide ha convocado una concentración de protesta para reclamar que se respeten los derechos de las presas y presos vascos y para pedir su acercamiento. La concentración tendrá lugar hoy a las 12 del mediodía frente al ayuntamiento. Y otra manifestación, en este caso para denunciar la situación del centro Laira y que ha convocado el ayuntamiento de Berriozar. Eh, en concreto, eh, se denunciará la suspensión del convenio económico con el Gobierno de Navarra para financiar el Centro Laira de Atención a la Mujer. Eh, la marcha tendrá lugar el día 22 de diciembre a las 7 de la tarde, esta vez sí, a las 7 de la tarde, con el siguiente tema, no al cese del convenio de financiación del CAM Laira de Berriozar. Berriozar con Lairaren financia Cioracó y Charmenaren a Mayerari es. La marcha partirá del Centro de Salud y tras recorrer las calles Caleberri y Chaburu, a Escaba, Avenida Guipúzcoa, Lecuartea y Artecale finalizará de nuevo en el Centro de Salud. Y para finalizar con nuestro bloque informativo, os recordamos algunas citas para este fin de semana. Recordaros que se está celebrando la Semana del Medio Ambiente y que el sábado, es decir, mañana mismo, habrá una excursión a la finalización de los caminos Lancheluce Escaba eh, y saldrá a las 10 de la mañana eh, del frontón Lancheluce. Se finalizará en el Aula de la Naturaleza, donde se servirá un almuerzo. Eh, por su parte, atenderá a Tenemos también dos salidas eh, montañeras organizadas eh, por eh, los eh, amigos de la montaña. Eh, y también por BKE eh, Mendy Taldea. La de los amigos de la montaña será el Bonozoriotz de 1022 metros en el Chaburu. Eh, tendrá lugar el domingo a las 9 de la mañana y se saldrá desde la plaza Eguzki Por su parte, BKE eh, Mendy Taldea ha organizado una salida a Irever, al Monte Irever de 1206 metros y será también este domingo, aunque partiendo un poquito antes, a las 8 y media de la mañana, desde el frontón Lancheluce. Bien, y con esto hemos eh, concluido nuestro bloque informativo. Eh, enseguida tendremos con nosotros a Gorka Domínguez de la Peña La Varga para contarnos todo acerca de ese tercer día de La Varga, que será mañana mismo también otra de esas eh, citas imprescindibles para el fin de semana. Enseguida volvemos. Bitch, I'm fake, all your love, yeah I'm crazy, just Triple dog day triple dog and they wanna ya better topama I qua double dog yeah yeah I quadruple dog day yeah I qua duple dog and they wanna ya better tocama I uh five times dear you rich asshole. Yeah. Seguimos adelante en el berrión de hoy viernes. Son las nueve y veintiséis minutos, y tenemos que hablar ya de ese La Varga Reneguna, ese día de la Varga, ese tercer día de la Varga, que tendrá lugar mañana mismo, mañana sábado. Y tenemos con nosotros a uno de los organizadores, socio de La Varga Gorka Caicho 1, Gorka Domínguez. Kaixo agunon. Bien, parece que no se te escucha demasiado. A ver, Caisho Kaisogorka. Bien, ahora sí, ahora ya te oímos perfectamente. Bueno, eh, la Varga Areneguna, el día de la Varga que se celebrará mañana, como decíamos, y que tenéis preparado un amplio programa de actividades, ¿no es así? Sí, bueno, empezamos. Teníamos planeado empezar algo más pronto, a la mañana, pero al final ha habido algún acto que hemos tenido que cancelar un poquito porque no nos ha dado el tiempo, uh -huh. lo que sea a la mañana, que era sobre todo el tema de frontenis, que organizamos también el concurso, ¿vale? O sea, el campeonato de frontenis de La Varga, eh, lo único que, claro, se nos ha alargado un poquito el plazo, supuestamente la final era mañana, uh -huh. pero... Hemos alargado y hasta finales de enero, así, no se nos acaba. Entonces empezaremos el día de la Varga con, con la comida, la, la hora de la comida. Y, y eso, empezamos a las dos. Bueno, así dejamos que la gente duerma después. Eso es, eso es, para que luego a la noche tenga ganas de fiestica, que vamos a tener actos durante todo el día. Uh -huh. Entonces, bien, bueno, pues bien. empezamos a las dos con una comida popular A las dos comida infantil, a las dos y media la comida para adultos eh, Tenemos es. que indicar que además que, las, eh, pues que, que los, los vales, las chartelas para, para esa comida eh, Están a la venta, ¿no? En, en sí, bares. Bueno, las retiramos eh, antes de ayer de Bueno, pues que ya no los, están a la venta Lo que, lo que son los bares, eh, retiramos las chartelas Pero bueno, si hay alguno que a una última hora Más que comunicarlo a algún socio de la varga podríamos meterlo uh -huh. a última hora no es para que se apunte ahora toda la gente de golpe sino es para algún rezagadillo que pueda, uh -huh. que pueda haber quedado sin coger la chartela bien perfecto bueno esa comida que tendrá lugar a mediodía eh, y después eh, después de la comida animación infantil creo ¿no? sí, que habéis organizado sí, eso es eso es tenemos animación infantil para que los actos sean pues Desde la gente mayor hasta la gente infantil, pequeños, que tengan un poco cada uno su, su espacio y su actividad. Sí, para que los mayores puedan eh, tener una sobremesa un poquito en paz, ¿no? Eso, eso es, estar un poquito más eh, pendientes de ellos mismos y no de los, de los críos, que, que bueno... Perfecto, eh, el, el, la tarde sigue después de una larga sobremesa y después de la animación infantil con eh, ya el, unos bailables ¿no? Eso es, bueno, en la sobremesa tendremos también a, a una chica que nos irá a tocar el acordeón para hacer más amena la sobremesa uh -huh. que no sale en el, acte, en el programa no, no lo hemos puesto, pero bueno Pero tendréis el, animación ten... musical Eso, es en la sobremesa, con un acordeón allá, tocando. Y alguno igual se que a cantar y todo. ¿verdad? Seguramente, seguramente <ríe> Eso eh, en lo que respecta a la sobremesa Y decíamos que después hay, hay bailables no A partir de las 7 A partir de las 7 tendremos a Luciano Desde las 7 hasta las 11 tendremos a Luciano con nosotros Que bueno, hará algún pequeño descanso Pero, sí, pero nada, es... estaremos ahí casi continuo dándole... Luciano es, es, es incansable Lo conocemos todos a, Al bueno de Luciano eh, Conocemos sus actuaciones eso, Aquí en Berriozar es muy, muy conocido ese, ese personaje Bien, y ya eh, Eso hasta las 11, aunque eh, haréis una, un, un alto lunch. en el camino a las, a, las a, de la a las 9 Para pa llenar un poquito la, la tripa Que la gente pueda seguir con ganas de fiesta Bien, con el estómago lleno uh -huh. <ríe> y, y nada Y luego continuaremos pues A partir de las 11 once y media pues, Con unos conciertos de unos grupicos De aquí de Berriozar uh -huh. Ya que este año lo que hemos intentado es Meter a gente de, del uh -huh. pueblo ya que la peña es de aquí, del pueblo, toda la vida intentar eh, promocionar a la gente de aquí, de, de Berriozar uh -huh. Sí, y en este caso son los grupos guitars eh, y, y Corleones Cor band uh -huh. Eso es. Perfecto, bien, la música de grupos de aquí ya, grupos es, de Berriozar y con ellos, pues digamos que la fiesta se alargará hasta que el cuerpo aguante hasta que el cuerpo aguante, efectivamente es. eh, Tercera edición del, del Día de la Varga la que estamos comentando aquí eh en Berriozar y Riatia, y a mí me gustaría saber también pues, cómo han sido estos preparativos, cuánto tiempo lleváis organizando este Día de la Varga, si ha sido muy duro, si han sido muchas reuniones. Bueno, eh, reuniones, hemos tenido varias reuniones porque eh, al final los socios, o sea, lo que somos la Junta, claro, es algo que hemos tomado la decisión casi entre nosotros, Entonces, uno quería un grupo, otro quería otro grupo, otro quería hacer una cosa. Al final hemos hecho entre todos un consenso y es el, el programa que nos ha salido entre, mm -hmm. entre, entre todos. todos. Sí, Eso al final es. ha habido que dejar, eh, ha habido que dejar pelos en la Sí, sí. Y, como decíamos, es la tercera edición. No sé eh, si recuerdas pues cómo surgió esto de organizar un día de, de la peña y cómo se os ocurrió. Nada, esto pues desde que decidimos hacer lo que era eh, sociedad cultural, uh -huh. sociedad deportivo, recreativo, cultural, eh, bajamos, porque antes estábamos en el, en el casco antiguo de Berriozar, en el público y bajamos aquí... ...constituimos la sociedad... ...y llevamos tres años en el nuevo local... ...en la calle Dona María número 3, bajo... ...y claro, pues eh, el primer año lo que hicimos fue... ...una comida pa, de inauguración... ...a la que asistieron... ...trescientas eh, y pico personas... ...y bueno, pues todos los años decidimos hacer un poco... ...el día... ...de la Varga, que fue... Eh, ...más o menos cuando la inauguración... ...aunque la fecha, el día en sí no coincide, pero bueno... Eh, ...más o menos... ...apañarlo entre esos fines de semana... Uh -huh. ...sabemos que son un poco... ...fechas de que la gente... ...viene navidades... Eh, ...ha habido puentes... ...entonces uh -huh. hemos intentado meter la fecha ahí... ...como hemos podido en este cúmulo de fiestas... Uh -huh. y, ...y eso... ...entonces bueno... ...tres añicos... ¿Y qué, qué, qué valoración hacéis de, estos, de, de las dos anteriores que eh, habéis organizado? Muy buena, muy buena. El año pasado, por ejemplo, pues eh, se intentó meter grupo, algún grupo de rock en plan nacional, uh -huh. pero este año lo que hemos intentado es eh, acercar más a la gente del pueblo. Uh -huh. Somos casi todos los socios gente de aquí de Berriozar de toda la vida, entonces lo que intentamos es eh, promocionar la gente de aquí del pueblo Darles a conocer, que la gente del Berriozar conozca que hay grupos de rock aquí, uh -huh. que hay mucha gente que, que intentamos hacer cosas pues, abiertas, porque al final es una jornada de puerta abierta. Sí, bueno, y que, que un poco, que nos veamos <coughs> las caras todos. Exactamente, eh, es. sí, que sí. nos lo pasemos bien, uh -huh. que, que, eso dis es lo importante que disfrutemos todos juntos y... Bueno, yes. pues en principio de, de, Desde aquí no nos queda más que desearos Que os lo paséis efectivamente muy, muy bien, bien. <ríe> Que todo salga perfectamente Y que, bueno Pues que podamos disfrutar durante muchos años De estos días de, de la Varga De este La Varga Espe Egun. Esperemos que sean muchos años, muchos años Gorka Domínguez, Millesquer Muchas gracias a vosotros Ale, agur Agur Estáis escuchando Berrión, estáis escuchando Berriozar y Riatia en el 100.8 de sí. FM y ya tenemos con nosotros a eh, nuestro segundo invitado de hoy, a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Berriozar, Caixo es uno Raúl. Caixo uno John. Bueno, eh, hoy, no, hoy vamos a hablar de una cuestión que hasta ahora contigo no habíamos tratado y es la del medio ambiente. Como hemos comentado antes eh, en el informativo, se está celebrando ahora mismo la Semana del Medio Ambiente aquí en Berriozar, eh, una semana que concluirá mañana mismo, eh, mañana sábado, con una salida ¿no? a los caminos de Lanceluz Ezcaba. Eh, eso será, digamos, la guinda ¿no? de, de la semana. Sí, así es. Eh. Comenzamos el martes con una mesa redonda sobre el tema de las huertas ecológicas. Ayer jueves tuvimos una otra mesa redonda con el tema de hablando un poco del tema de la eficiencia energética en las viviendas y como has comentado, finalizaremos el sábado pues con una excursión desde uh -huh. Lanceluce hasta el Montezcaba. Uh -huh. Eh, son varias las eh, cuestiones relativas al medio ambiente, a la agenda local 21 y un poco resumiéndolas todas, habéis publicado un folleto mm, informativo que ahora mismo se está buzoneando ¿no? por, por todo el pueblo. Sí, así es. Eh, bueno, yo creo que ya desde, desde hace unos años, desde el área un poco de medio ambiente y, y urbanismo. Pues se publica una, una revista eh, que pretende recoger un poco todas las actividades y proyectos que realiza la, el Ayuntamiento con el tema de medio ambiente. Uh -huh. Este año, bueno, yo creo que ha sido un poco especial porque la editorial hemos, la hemos dedicado a José Luis Campo, uh -huh. que fue un poco el impulsor en de Berriozar de la, de la Agenda Local 21 y del proyecto de medio ambiente en Berriozar. Y, eh, bueno, esa, esa editorial, esa dedicatoria a José Luis Campo, aunque también tratáis eh, otros temas, eh, habláis, por ejemplo, de la tecnología LED en las plazas y calles. ¿En qué consiste, en qué consiste esto? Bueno, esto es un, una iniciativa que tiene el Ayuntamiento de Berriozar eh, con, bueno, apoyándose en las subvenciones del Gobierno de Navarra en la sustitución de... De las de las bombillas eh, convencionales que existen uh -huh. en las plazas y calles de Berriozar por la tecnología LED. Entonces, bueno, creemos que, que es una apuesta importante que hace el Ayuntamiento de Berriozar, pues sobre todo por la mejora de, de la iluminación, por reducir el consumo eh, energético y por reducir también eh, la contaminación ilum ilumínica lumínica en Berriozar. Uh -huh. Es, eh, por lo tanto, digamos que eh, con la tecnología LED se consume bastante menos, ¿no? Un poco para que, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Eh, es una, un tipo de bombilla que, además de ser eh, más ecológica, consume muchísimo menos, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿no? Yo creo que se reduce a más de la mitad del consumo ¿eh? de, de energía y luego, bueno, la, la duración de la bombilla, pues, pues eh, calculamos que es un... Eh, que puede ser unas 17 veces mayor que una bombilla convencional. Entonces, bueno, nos, parece, nos parecía muy interesante aplicar esta tecnología en el Ayuntamiento de Berriozar, primero por reducir eh, los importantes gastos que, que esto ocasiona. Eh, estamos en una época de crisis y creemos que el Ayuntamiento tiene que hacer esfuerzo en reducir los gastos y por otra parte también bueno pues lo que es el tema de la contaminación lumínica creemos también que es que es muy importante no hmm. aunque eh, entre todas las cuestiones que de las que habláis en este en este folleto hay bueno pues otras medidas que se han tomado otras eh, pues otros proyectos que se están llevando a cabo bueno se habla de, se habla del coche híbrido que eh, compró el ayuntamiento de, de Bergizar eh, un poquito pues para eh, ayudar no a, a, a... ...contaminar menos también desde, desde este área, ¿no? Sí, eso es. Esto fue, bueno, una iniciativa también conjunta con el Ayuntamiento de Anshuayn... ...entonces, bueno, eh, al final de un periodo de un año eh, se veía que, bueno, que el, las distancias que recorren... ...la Policía Municipal con los, con los distintos vehículos que, que tiene es importante... ...entonces, bueno, creíamos que podíamos hacer una, una apuesta importante... ...en tener un vehículo eh, de estas características... Un, ...un coche híbrido, ¿no? Entonces, ya desde un principio ya hemos constatado... ...de que la reducción del consumo de gasolina... Eh, ...se ha reducido a la mitad... ...y aparte, bueno, eh, yo creemos que... ...que es por donde tenemos que, por donde tenemos que funcionar, ¿no? que en este tipo de, de coches que contaminan muchísimo menos, es por donde, donde tenemos que hacer el esfuerzo desde, el, desde las administraciones. Mm. Aunque si hablamos de un proyecto estrella, dentro de todos los que se mencionan aquí, eh, está el de las huertas ecológicas, ¿no? Eh, bueno, cuéntanos un poco en, en qué consiste. Sí, además así se constató el, el pasado martes cuando tuvimos la primera mesa redonda sobre el tema de las huertas ecológicas en Berriozar que bueno, que asistió muchísima gente, ¿no? Yo creo que ha, este proyecto ha calado en, en, en los vecinos y vecinas de Berriozar y así se, se pudo ver el martes, donde asistieron muchísimas personas interesadas en este proyecto que, que ha lanzado el, el Ayuntamiento de Berriozar. Uh -huh. Bueno, la idea eh, surge, bueno, eh, ya años atrás y viendo un poco de la... Del, Del lavadero de Berriozar, el agua que, que echa la, so, la zorroca eh, se, se filtra y ya desaparece ese agua. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también aprovechando también el, el depósito que teníamos antiguo de la mancomunidad que abastecía a Berriozar en sus años eh, el agua y que está ahora inutilizado, pensamos que podíamos hacer un proyecto bueno el que es ese agua sobrante del, del lavadero podríamos llenar el depósito uh -huh. y, así, y así se ha hecho. Entonces, el agua sobrante lo llenamos, llenamos el depósito antiguo de, de Berrizar, que nos lo ha cedido la Mancomunidad, y desde ahí tenemos la opción de poder llevar ese agua donde quer, a donde queramos. Entonces, eh, donde está el aula, el aula de la naturaleza, tenemos un, un espacio dotacional importante, y entonces vimos que ahí podíamos plantear el proyecto de las huertas ecológicas. Entonces, este agua sobrante... Que se filtraba y desaparecía, lo hemos llevado hasta este, hasta este terreno dotacional. Y ahí empezamos a darle vueltas de que si sí podíamos hacer un proyecto de una serie de huertas uh -huh. y le hemos querido dar esta connotación de ecológicas porque pensamos y creemos que es la mejor manera de, de poderlas llevar a cabo. ¿A quién está dirigido este, este proyecto? Bueno, pues en principio está dirigido a todas las personas eh, pues que tengan ganas, ganas de, de trabajar eh, la huerta. También está abierto, por supuesto, a jubilados, a jubiladas, a amas y amos de casa, a personas que estén en paro, a jóvenes eh, y, y, bueno, y en definitiva yo creo que a, bueno, a todos los vecinos y vecinas de, de Berriozar. Uh -huh. O sea que, digamos que cualquier persona prácticamente, todas aquellas personas que, que estén interesadas en, en, en todo el mundo de, de la horticultura, de la huerta, pueden, pueden beneficiarse de este, de este proyecto. Sí, sí, yo creo que, bueno, eh, exactamente, está abierto a todas las personas de Berezar, ¿no? Y bueno, con un objetivo claro, yo creo que es el tema de promover las buenas prácticas medioambientales, ¿eh? Y bueno, eh sí que haremos, sí que bueno, eh, están destinadas, bueno, creemos que van a salir unas 80 huertas. Uh -huh. Pensamos que yo creo que va a haber gente suficiente para, para cubrir la demanda de estas de estas de huertas. Y bueno, yo creo que puede ser un proyecto muy muy bonito para, para, la, para verizar. Uh -huh. eh, la concesión, ¿a quién? En... Bueno, a quién se le ha hecho la concesión de las huertas? O... Bueno, la, no, la concesión, eh, la concesión, se tiene que hacer. Se tiene eh. que hacer. Sí, a pero en este, en este caso, a quién se le. Sí, en principio se va, o sea, se va a hacer una concesión a, a los que, a las, a las personas, a aquellas que personas que, que, lo, estén interesadas, que lo Soliciten. Eh, eso es. Uh -huh. eh, bueno, lo que hemos hecho en esta el, el pasado martes, que es cuando hemos dado, un hemos lanzado un poco ya la. La, ...la idea del proyecto es eh, recopilar información y demanda de la gente... ...de cómo le gustaría a la gente que, que, que fuese el funcionamiento de estas huertas. Entonces, una vez recogida toda esta información... ...porque pensamos que la mejor manera es que la gente contribuya... ...que dé sus ideas, es hacer una especie de normativa... ¿eh? ...que entre todos y todas lo hayamos decidido para, para, para el funcionamiento de las huertas. Y una vez que luego la gente se apunte... Haremos se hará la concesión a través de, de sorteo. Uh -huh. esto, bueno, de qué plazos estamos hablando? No, no sabemos cuándo Sí, en principio, bueno, ya hemos eh, esto es igual eh, es un adelanto, pero bueno, creemos que para apuntarse lo haremos desde el 13 de febrero hasta el 24 de febrero. Bueno, eh. pues dentro de poco, ¿no? Parece sí, que sí, si ya sí, poco sí. a poco se está haciendo realidad todo este proyecto. Sí, habrá que apuntarse en el 012, como normalmente se hacen todos los cursos y cursillos que se, que organiza el Ayuntamiento de Berriozar. Y, bueno, y luego lo que sí se hará es que se quedará un día y será el sorteo público para que, bueno, para que se ya se, se concedan las, las huertas. Uh -huh. Y has hablado de esa normativa que había que poner en común. Supongo que eso conllevará también un ciertas obligaciones, ciertas prohibiciones de uso en esas huertas ecológicas. Sí, ya partiendo mismo del horario, ¿no? El horario tiene que ser el horario solar, ¿eh? Que decimos que a la noche allí no, no se sé, Que, no, no, hay, que no, haya no haya nadie. Exactamente, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, y luego, bueno, pues el único cultivo admitido que vamos a, que se va a intentar potenciar es el cultivo ecológico. Sí que la gente, pues al principio, pues esto lo ve un poco, pues un poco lejano, ¿no? Sí que he oído de la cultura ecológica, pero no es una cosa. Que lo, que lo tengamos muy cerca. Entonces, lo que sí se va a hacer es, con distintas asociaciones, como es Landare y Lanchotegui, vamos a hacer cursos de formación. Uh -huh. Entonces, desde el primer día ya, eh, la gente va a estar totalmente informada, se van a hacer talleres, cursos, para, para que la gente pueda desarrollarlo en las huertas. ¿eh? Uh -huh y un poco un poco eso sí y ya eh, dejando un poco a, la, de un, a un lado el tema de las huertas hay otro tema un último tema que se trata en este folleto en esta revista eh, que estáis eh, buzoneando que habéis eh, buzoneado ya y es el, el camino del camino de lanceruces al eh, fuertezcaba no es eh, otro no sé otro otro punto que, que habéis querido resaltar Sí, además ya daremos como finalizada la semana del, del medio ambiente en Berriozar, pues con una salida el, el, próximo, el próximo sábado. Sí, mañana, ¿no? Sí, eso es el 17 de diciembre, a las 10 de la mañana desde el Parque Lanceluce. Bueno, decir que ya eh, Berriozar lleva muchos años eh, trabajando en, en, eh, en, en mejorar el monte Azcaba, lo que le pertenece a su, a su zona, y bueno, yo creo que se, se, se ha hecho ya, se ha terminado lo que es el, el camino. Digamos que se iría desde Lanceluce hasta, hasta, hasta el fuerte de Ezcaba. Entonces, bueno, yo creo que el sábado es un, un día bonito para, entre todos y todas, bueno pues hacer el recorrido ya final que está terminado y creo que puede ser un, un buen final para esta Semana de, del Medio Ambiente. Un, un buen final para terminarla, para descubrir o redescubrir ese, ese camino ¿no? que, que nos lleva hasta hasta el fuerte de Alfonso XII, Alfonso que no, sí. me, no me sale, siempre digo el fuerte, el fuerte de Escava o el fuerte de San Cristóbal y no nos sale el, el nombre real, ¿no? el, el, el fuerte Alfonso XII, y, y bueno, una buena manera también de ayudar y a proteger el medio ambiente en, en nuestra localidad. Sí, ese es, yo creo que es un poco el, el objetivo principal de, de la Semana del Medio Ambiente, un poco lo que Berriza lleva muchos años eh, potenciando, ¿no? que es el respeto al medio ambiente en este sentido. ¿no? Mm -hmm. Perfecto, pues eh, Raúl Maiza, concejal de Urbanismo, Esquerri es Ricasco, por haber estado con nosotros esta vez te va a tarpe. Es que ricasco, soy Agor Seguimos adelante en el Magazine Berrión, en el 100.8 de FM. Tenemos con nosotros ya a Rafa Iso, bibliotecario, Caixo Rafa Egunon. Egunon, buenos días. Y hoy nos traes un, un autor navarro con una novela titulada Zarabanda. Exactamente, es la última novela de Miguel Sánchez Hostiz, publicada por la editorial Navarra Pamiela. 293 páginas Desde un tamaño, digamos, razonable Y, bueno, es pues un libro Recomendable, como todos los libros De, Chan, de Sánchez Hostil Sí, sí, sí el, Bueno, el libro nos, nos va a dar un poco de intriga Porque todo comienza con la aparición De un cadáver en un lugar idílico Llamado berry. Uh -huh. Que esto lo que va a provocar es en toda esa comunidad un, una vuelta un poco al pasado, el volver un poco a los crímenes ocurridos durante la guerra civil, los abusos cometidos al amparo del contrabando, el tráfico de personas, la inmigración clandestina. Este paraje mítico, Umberry, pues es fácilmente reconocible. Sánchez Ovestido gusta mucho de, de crear nombres imaginarios, pero es un fácilmente reconocible que se refiere muy bien a la zona de, Batán, de Bastán zona, ¿no? o a la zona de Malderreca. Uh -huh. ...como siempre ha hecho en sus novelas... ...por ejemplo Sociedad Umbría evidentemente... ...se está refiriendo siempre a Pamplona ¿no? Sí, sí, sí, sí... ...y bueno pues... ...¿qué decir de Sánchez Hostil?... ...pues es un estupendísimo escritor en, en lengua castellana... ...es una persona además... Eh, ...muy conocida porque colabora habitualmente... ...en distintos medios escritos... ...y bueno, además del interés que tiene en sus temas... ...pues es que es una maravilla leer con su estilo rico, vibrante, trufado de vasquismos léxicos, es que es una lengua riquísima uh -huh. y, y aún así no es, una digamos, es lit lit demasiado literaria ni pesada, es que es una, uh -huh. una maravilla. Eh, un escritor no lo suficientemente valorado por, eh, su, por, por nosotros mismos, ¿no? Por los lectores. Es curioso, no está demasiado bien, <coughs> no tiene demasiada proyección aquí en su casa, digamos. En cambio, cuando tú lees cualquier crítica hecha por críticos literarios de Madrid, de Sevilla o de incluso de la ciudad de México es un considero uno de los grandes escritores en lengua castellana de hoy en día uh -huh. y por eso yo creo que merece el acercarse uh -huh. a, a este autor y a este autor y a esta novela en concreto que por lo que parece que tiene mucho misterio y mucho de dónde agarrar, ¿no? Sí, tiene mucho donde, donde coger tiene mucho interés además que es un escritor ya digo para disfrutar tanto con sus tramas como con su, su estilo inconfundible una vez que lees a Sánchez Hostil dices esto es otra cosa y desde luego como No escribe este hombre y no escribe absolutamente nadie. nadie. Uh -huh. Por lo tanto, queda hecha esa recomendación, una, un libro que recordamos que está disponible en la biblioteca de Berriozar. Y así es, eh, por supuesto que está disponible y, y cualquier persona que quiera pues, puede acercarse y llevárselo en préstamo. Uh -huh. Perfecto, pues eh, Rafa, muchísimas gracias y de nuevo eh, hasta la semana que viene. Muy bien, dale, hago. Bueno, y con esa recomendación literaria y con esta canción de Sorkun nos vamos a despedir, son las 10 y 2 minutos de la mañana. Recordaros que volvemos el lunes, como siempre, a las 9 de la mañana y hasta las 10, aquí en el 100.8 de FM Arte, Chincho aquí están, etando ayo.